Buenos días, Pablo. Buen día a tu audiencia también. Bueno. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Eh, ¿Vos? Bien. Bueno. Con frío acá en Realicó también, pero claro. todo bien. Bien. Eh, Viviana, eh, queríamos hablar con vos ya desde la semana pasada eh, porque se conoció bueno, a través de la información oficial de que mm, le han dado una solución. Hay unos terrenos eh, que están destinados a viviendas en Realicó a través de la fiduciaria eh, de la provincia de La Pampa. A ver, contanos qué, qué han hecho. Sí, el Estado provincial compró terreno, serían destinadas viviendas acá en Relicó eh, a través de la fiduciaria La pampa sapem uh -huh. Se firmó un acuerdo eh, mediante el cual la provincia quiere a través del fideicomiso tierras a la municipalidad de Relicó que van a estar destinadas a la venta de lotes después que vuelven a la población de Relicó. En realidad esta compra se realiza porque la municipalidad de rélico eh, tenía una deuda que no fue por nada no fue por mala administración sino a raíz de que teníamos desde la gestión anterior que pertenecía a, a cambiemos eh, eh, se había decidido la construcción de estas 76 viviendas en eh, Eh, se había hecho, perdón, se había hecho el proyecto directamente, quedó uh -huh. el proyecto nada más, y desde esta gestión municipal se decidió la continuidad de esa um, política pública eh, para realmente dar respuesta a 76 familias que habían dejado ya adjudicadas a través de una ordenanza, algo que no es común, pero que estaba hecho de esa manera. Entonces, pero nunca estuvo previsto, eh estaba previsto en realidad una parte que era lo que tenía que afrontar la municipalidad con la venta de lotes, pero bueno, las condiciones por ahí cambiaron y nos era muy difícil la venta, eh la deuda del municipio estaba en UBIS y nosotros los terrenos los vendimos en pesos, entonces se generó una deuda que ahí es cuando el gobierno provincial a través de nuestro gobernador Sergio Silioto nos da el apoyo y se encuentra esta forma a través de la fiduciaria Viviendas La Pampa eh, eh, Viviana a ver para que lo entendamos un poquito mejor eh, durante la gestión anterior de Cambiemos ahí en la Intendencia que armaron un programa de viviendas eh, compraron... armaron un programa un programa de viviendas, habían comprado una eh, unas tierras sí. y eh, armaron un programa de viviendas eh, que se denominó Caldeña y el cual eh, eh, no, no intervenía para nada la provincia, sino mm. que era con fondos de Nación, Nación financiaba la construcción de viviendas y el municipio debía financiar todo lo que era infraestructura. Claro pero bueno, y la forma que habían pensado para que el municipio pueda afrontar esos costos era con la venta de terreno mm. dentro del mismo predio, cosa que nunca se pudo lograr. Claro, y eso generó una deuda en el municipio por supuesto eh, que y pero una deuda del municipio, pero acá lo que hay que resaltar que fue una decisión muy fuerte de esta gestión de continuar con esa las 76 viviendas se construyeron todas con esta gestión actual, porque se comenzaron en enero de, del 2020 Y, y se pudieron hacer en dos años y medio, con pandemia en el medio, estas 76 viviendas a través de una empresa. Nosotros teníamos la deuda como municipio con la empresa. Ah, bien. Y ahora aparece sí. la provincia y compra esas tierras y de esa forma, eh, bueno, se hace cargo de la deuda, vendría a ser, de que tenían claro, muy bien. Claro, claro, nos permite a nosotros eh, tener obtener el dinero para pagarle la deuda a la empresa. Bien, ¿y esa familia están pagando las viviendas o cómo, cómo es el no, plan de pago? No, no, no, no. no, no ¿Son viviendas no, sociales? No, Ah. No, son viviendas sociales, como vos lo, decís, lo van a empezar a pagar una cuota a partir de este momento que se van a entregar el martes próximo. El martes 28 se entregan y recién ahí ellos comienzan a pagar. Hasta ahora no han pagado nada. Ah, bien, bien, bien. no, no Está bien, ahí quedó claro. Eh, ahora, las viviendas están listas para entregarse el próximo martes. Bien. Sí, que te vamos a tener la visita del gobernador y se van a entregar las 76 viviendas y a partir de ahora eh, van a empezar a pagar los adjudicatarios. Bien, y es una cuota eh, accesible. Sí. Sí, sí, menos que un alquiler. Eso ya fue eh, estipulado todo a través del Consejo Deliberante. Todo eso se hace a través de ordenanza del Consejo Deliberante. claro eh, Viviana, ¿y la demanda de viviendas eh, en Realicó cómo está? Eh, es muy alta, más uh. de 600 familias cada vez más. Uh. Pero bueno, estamos dando respuesta eh, porque, bueno, estas 76 viviendas, pero después estamos haciendo... La, al primera etapa de el Plan Mi Casa con 10 viviendas y ya tenemos y se está empezando con la infraestructura de otras 30 viviendas que son del Programa Nacional Casa Propia. Uh -huh. Así que eh, realmente eh, fue mucho tiempo, el último barrio que se entregó acá en Redicó fue en el 2016, eh, de 100 y pico viviendas y después no se construyó más una vivienda en Redicó. Claro, sí Entonces estamos muy complicados eh, mm. en cuanto a eso. Bueno, en toda la provincia fue igual, mm. pero eh, eso hace que tengamos eh, muchas familias eh, sin su vivienda propia, pero más que nada con un, una alta demanda de alquileres y que no hay lugares donde la gente pueda vivir, realmente se complica mucho. Eh, Viviana, ¿ha trascendido algún reclamo de... Pues yo recién te preguntaba si la cuota era accesible. ¿De algún reclamo de algunos beneficiarios de que se quejan de que el monto de la cuota es alto? Eh, ¿Es así? como eh, eh, Eso fue, eh, como te digo, ese reclamo fue ante el Consejo Deliberante. Sí. Eh, eh, yo no te puedo decir si es alto o es bajo, lo que pasa es que eh, lo que los adjudicatarios más que nada eh, tienen porque me han trasladado también la inquietud, aunque al Ejecutivo sí. no ingresó nota, eh, ingresó solamente al Legislativo, sí. es eh, por el aumento del salario y está atado a un índice que tiene que ver con el salario, ah. el salario mínimo vital y móvil. Entonces, porque es, es la cuota estaba estipulado por convenio que era el 25% de dos A, perdón, hasta el 25% de dos salarios mínimos vital y móvil. Entonces, bueno, hay un cierto eh, preocupación, sí. esa es la palabra que tengo que dar, preocupación cómo van a seguir pagando las cuotas. Pero ya te digo, eso desde el Ejecutivo eh, tengo conocimiento, pero la nota ingresó al Consejo Deliberante ese pedido porque, eh, en definitiva, quienes han trabajado con eso es, eh, es el contestado del, del Consejo Deliberante. Bien, eh, y ¿están trabajando en ese sentido? Digo, para que no se dispare el valor de la cuota. Eh, ¿Tenés información sí, de eso? Sí, sí. Ah. Eh, la nota entró y te, esta semana nuevamente, porque había entrado y ahora lo volvieron a hacer reclamo. Así que, sinceramente, nos vamos a ocupar, por supuesto. Ah, bien, bueno, bueno. Sí, sí, sí, por supuesto que eh, se, hay que ocuparse porque si no, no no van a poder pagar la cuota. Claro, sí, sí, porque se va a ir más arriba de ese 25%. En, en, no, claro, hay que buscar algún algún otro eh, algún otro índice o ver de qué manera. De todas maneras, hay previsto subsidio para quienes no puedan pagarla. Ah, Bien, y eh, eso también es... También eh, está previsto. Bien, ¿eso es potestad del Ejecutivo, la entrega de ese subsidio, o, o depende del Consejo también? Está por, por un convenio, aquellas personas sí, nos van a... que no pueden pagar, sí, se les va a tener en cuenta, por supuesto. Bien. Eh, bien, Viviana, así que el próximo martes eh, es la entrega de, de estas 76 es viviendas. La, es la entrega, sí, sí, bien. por supuesto. Bien. Toda una operatoria nueva también para el, el Ejecutivo Municipal, porque... Eh, generalmente uno cuando entrega viviendas está el iPA detrás, uh -huh. eh, acá no, tenemos que ser nosotros como municipio, así que bueno, eh, esto pero más que una alegría poder dar respuesta a estas 76 familias, que ya te digo por ordenanza quedó desde diciembre del 2019 que eh, la gente esto hay que también hay que decirlo porque hay, a veces hay muchas personas que tienen más antigüedad anotadas por una vivienda y se les ha otorgado a otro. El listado no lo hizo esta gestión, sino quedaron por ordenanza desde la gestión anterior. Bien. Bien, Viviana, eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir. Si no, gracias. No, no, era esto. hoy que Este martes vamos a estar inaugurando otra obra más porque ya hemos inaugurado la un edificio nuevo la terminal de ómnibus, un centro de día y ahora el, la semana pasada, el, el jueves pasado, el jueves 16, inauguramos una ampliación y remodelación de la plaza y del mástil central. Se terminó después de mucho tiempo un proyecto que existía de la plaza. Bien. bien Así Viv que, bueno, mucho esa, trabajo. Esas son las obras, bien. Eh, bien, Viviana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Bueno, que tenga buen día. Buen día.